no solo yo, sino que estábamos todos emocionados, médicos, enfermeras, eh, personal del hospital, los que nos dimos la vacuna, no los que, los que nos la dieron. Y, y bueno, eh, tengo acá mi carnet, es el carnet de, de vacunación de la provincia, tengo acá mi certificado, así que bueno, estas dos cosas eh, para mí, bueno, son uno de los primeros momentos de, de alivio en lo epidemiológico desde que se inició la pandemia y marca, bueno, como dije varias veces, marca el comienzo del fin de la pandemia, el comienzo del fin de la pandemia.